en el penal, igual a nosotros nos, se nos quedó esa espinita, ¿no? de que a lo mejor este, se ha, se llama?, entendido bien, más o menos, pues y pues yo me siento con esa carga moral ahorita, porque, este, más que nada, pues hacia ustedes también, ¿no? de que anteriormente se hicieron, por ejemplo, un evento en la ELA, eh, que era el apoyo a compa Y se han estado subiendo cosas al Facebook. ¿no? Entonces, que ahorita vamos a tratar así de decirles a ustedes más o menos cómo están los La banda de Kiel, de Kiel ELOX, en, bueno, en diciembre, en agosto, este, agosto, no, en octubre fue el aniversario de la organización acá. Entonces presentamos nosotros este pues los trabajos que de por sí hace la organización como hace, ¿no? Pero también se presentó el caso de Pedro, que le tocó al Miguel exponer ese caso. Entonces pues a la banda se le informó hasta aquel entonces cómo estaba el, el rollo. ¿no? Entonces desde ahí como que nosotros también nos desgastamos mucho, no desde al principio. Tanto la familia como los compas que nos estaban apoyando en, en lo logístico de ir a Oaxaca o hacer una manifestación o sacar un periódico, una nota. Entonces como que hubo un desgaste no durante esos meses. del principio hasta casi noviembre entonces ya por noviembre acordamos igual con Pedro pues de que iba a ser un poco lento, no, vimos las cosas así de que estos güeyes este, no se presentaban porque al principio se apeló o sea cuando él entra a la cárcel, pasan tres días, después se apela entonces empiezan a presentar las pruebas y empiezan los compas también a ir a declarar y ya por diciembre iban a dar una resolución el, el juez de, del octavo, no sé qué, de ahí de Oaxaca y resulta que el juez nunca se presentó, el 18 de diciembre iba a ser esa resolución en la que él iba a decir, sabes qué, pues tanto es la sentencia y este o quedas libre ¿no? y ya el 18 de diciembre no se presentó el juez, entonces todo quedó así y dijo, sabes qué? hasta enero nos vemos Entonces, en diciembre pues unos compas nos dicen, "¿Saben qué? Vamos a enviar unas cartas a Derechos Humanos, se metieron cartas a asuntos indígenas a la Defensoría del Indígena, igual en el DF a Derechos Humanos ya, ¿cómo se llama? CDI igual. Creo que algunos de ustedes están enterados de eso, ¿no? Entonces, de ahí viene que otra vez retoman el caso los de la Defensoría Pública. Entonces baja a Cucatlán otra vez un defensor público y le quieren retomar el caso, ¿no? Más que nada ellos quieren hacer este el paro según en buscarle una fianza, en el sentido de que él pertenece a una etnia indígena, porque hasta ese momento no se había tomado ese recurso. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Pues tú eres indígena y, y así, y vamos a tomar ese recurso, ¿no? Entonces en enero de repente eh, iba a haber nuevamente otro proceso, ¿no? Para buscarle una... confianza mediante ese recurso, pero se da el caso de que en enero, ahorita no tengo bien la fecha, eh, pues Pedro nos habla, ¿no?, así inquieto, de, no, pues que dicen que voy a tener que ir a declarar, ¿no? que ya vino el juez por mí y todo el personal que tengo que ir a declarar, porque de la defensoría pública viene la orden en que nuevamente tengo que dar mi testimonio y que también la parte acusadora va a venir a ratificar su dicho, ¿no?, y va, pues vamos a estar ahí. declaran, entonces a él lo sacan en la tarde, como eso de las 3 de la tarde era la comida, llegan, lo sacan, le dicen, ¿sabes qué? te toca ir a declarar, eh, pero necesitamos un traductor, entonces ahí en Cuicatlán hay unos compas que son de la sierra más arriba de Cuica, hablan mazateco, entonces le dicen, ¿sabes qué? agarran a un reo, ¿no? y le dicen, no, pues tú vas a ir acompañándonos para que tú seas el traductor de él. entonces ya lo sacan, lo llevan al, al juzgado, y le dicen los términos pues que él tiene, entonces agarran y le dicen, ¿sabe qué? mire, eh, todo este expediente, haz de cuenta que ya es porrón y cuenta nueva, usted ahorita va nuevamente volver a declarar, va a iniciar otro proceso, es como si a usted lo hubiéramos detenido ayer, entonces queremos que declare, pero queremos que declare en Mazateco porque ustedes pidieron ese recurso ¿no? ante la Defensoría del Indígena. Entonces él como que se saca de onda porque dice, pues si yo ya declaré no Supuestamente me pidieron mi filiación y mis datos de claro. qué estudios tengo y todo el rollo Entonces estos cuates le dicen, no, pues es que a lo mejor le hizo falta algo, declarar algo bien ¿no? A lo mejor en español no interpretó usted algunas cosas y eso Entonces él les dice, pues si en español este mi declaración dicen que ustedes que está vaga Pues el Mazateco va a ser peor, ¿no? Porque ustedes también no han leído, ¿no? O sea, ustedes no entienden el Mazateco. Entonces, en esa ocasión se, se, ¿cómo se toma el derecho de, de no declarar. Entonces, nada más firma la hoja de que no va a declarar ese día porque, a, aparte, no está también su abogado. Ni está en esa ocasión el defensor público, o sea, no llega. Solo el juez hace ahí el, el desmadre, ¿no? Entonces al siguiente día ya le hablan al abogado Y el abogado baja a Huicatlán Y ya se pone de acuerdo con el juez Y le dice, ¿sabes qué? Pues hay un término de 72 horas Para que ustedes presenten sus recursos De, este, ¿cómo se llama? Una, un, una nueva declaración Presenten testigos y sus pruebas ¿no? Y ya se hace el proceso en esas 72 horas Entonces, supuestamente en esas 72 horas Se mandan notificaciones a la parte acusadora Con la juez de walk. Entonces ella manda supuestamente los oficios a los policías que lo entregan y al acusador. Entonces lo esperan para ese día, para las declaraciones. Entonces estos canijos no se presentan ese día. Entonces ya el juez después más tarde resuelve que se dicta auto de formar prisión por el mismo delito. no, De importación de arma de fuego, de uso exclusivo de la, arma, la fuerza aérea. Entonces queda en lo mismo, pues. Ya de ahí el abogado nos dice: ¿Saben qué? Miren, ahorita no nos conviene ya apelar, dice, porque ya vimos que estos güeyes nada más nos van a dar la vuelta. Y para ese entonces, este, dice el abogado: pues hay que buscar tres recursos que nos puede dar este, ¿cómo se llama? Si se de, declara culpable, hay tres beneficios que pudiera haber: la este, fianza. o pudiera salir bajo caución haciendo trabajo comunitario, la otra era de que saliera una semana, viniera a su casa y dos días estuviera en el reclu o viceversa una semana allá en el reclu y dos días acá en su casa. ¿no? Entonces se busca ese recurso y el juez mete un documento para que ya dicten la sentencia. ¿no? Entonces hasta ahorita está trabado eso pues, de que el juez de Cuicatlán y igual en Oaxaca no han dictado la sentencia. ya este en lo de Waukla ahorita pues mi hermano a ver si viene porque él es el que está más enterado de lo del cuero común eh, ahorita yo nomás me di cuenta que existen ya dos boletas una de libertad bajo caución por la eh, por el delito de cómo se llama lesiones ¿no? y el otro de libertad de, pues, absoluta porque no le encontraron cargos en los daños a, a las cosas de estos cuates ¿no? entonces este ahorita en sí pues nada más sería lo de la aportación de arma de fuego. Y uh -huh. no sabía que una de estas es la donde lo puede dejar salir si se declara. Ah, la aportación de arma de fuego. Ajá. De hecho, porque lo de lesiones y eso quedó aquí en el juzgado de Huautla como fuero común. y lo federal es la aportación de arma de fuego entonces si se declara culpable que si sí llevaba el arma tiene derecho a salir bajo fianza o sea si sí existe la fianza nada más que ahorita es lo que tienen atorado pues porque finalmente pues ya salieron las boletas de libertad bajo caución por la de lesiones y libertad absoluta porque no le encontraron cargos en los daños a la propiedad de estos cuotos entonces este... Ha estado así nada más ahorita con esto de la aportación de, de armas. ¿no? Hay un informe que ahorita igual lo podemos checar sobre el informe que hace el abogado, ¿no? De esa situación del delito federal. Ya ahorita este en relación a cómo se llama la situación de, de decirse preso político. Creo que hay como que muchos este, espacios vacíos ahí. ¿no? Nosotros eh, en el 2010 creo. Hoy, Jaime cae a la cárcel también él, entonces es una situación parecida pero en otras cosas no, porque pues él es por ejemplo maestro, entonces en aquella ocasión se tuvo el apoyo mucho de la sección 22, hubo pues, más presión y luego el delito de él era una demanda de años pasados, de seis años atrás, de robos de vehículo y este, lesiones y x cosas, ¿no? entonces nada más fue un, ahora sí que un pretexto no para encerrarlo un rato. Entonces eh, cuando Jaime cae a la cárcel igual acá se hizo la difusión, se informó a la gente, se hicieron pancartas, que existen las fotos todo y este se sacaron algunos audios, lo mismo que se ha hecho con Pedro, ¿no? Que ha tenido poco, ¿cómo se llama? Poca cobertura esa situación, ¿no? En la que él exprese realmente lo que pasó solo existen dos audios, dos audios que nos costaron trabajo porque uno lo hicieron creo en el hospital. tuvieron chance de pues que él explicara pero en aquel entonces todavía estaba muy madreado pues o sea y sacado de onda Y ya después hubo otro audio en el que ya más o menos se explica este cuál fue pues, su situación entonces en ese sentido ha visto ha habido poca cobertura pues en el que él se siga pues cómo se llama dando sus testimonios ¿no? para así poder este, pues, armar todo ya su caso ¿no? entonces bueno esta situación pues yo la sentí así en de pues mínimo informarles a ustedes no por la cuestión de que eh, a lo mejor hace falta esos espacios que se quedaron vacíos de informarles a ustedes o de explicar y la situación ¿cómo se llama? política en relación a lo de ayer de que por ejemplo hoy decía pues ¿sabes qué? no me declaro preso político porque igual hay más represalias sobre mí mismo pero hasta ahorita hemos visto que tampoco se trata de un caso particular ¿no? porque si el caso fuera así pues ya hubiera habido sentencia y ya hubiera acelerado más el proceso no o desde un principio le hubieran dictado este la sentencia pues o sea lo que le dijeron y en un principio siempre hubo eso de que los tiras o el juez mismo siempre le tiraba acá de que no pues mire se va a quedar usted tantos años Y así ya está, pero pues, en los términos no está, pues nada más está con el auto de formar prisión hasta que le. ¿Cómo se llama? Comprueben que es culpable o comprueben que es inocente. ¿no? Entonces así está. Y bueno, mmm, particularmente eh, si estamos o no dentro de este proceso, pues creo que sí, ¿no? O sea, yo no voy a. decir que no, porque ha habido muchas situaciones y principalmente en esta área se han dado muchas situaciones de conflicto. ¿no? En 2011, por ejemplo, hay un, una situación de que el huracán, no recuerdo el nombre, entonces hay inundación acá, no no solamente aquí, sino en todo el pueblo. Entonces viene protección civil y pues todos están haciendo faena ¿no? viene Protección Civil vienen ellos y así muy sarcásticamente no a tomar las fotos que pues vamos a reportar a Protección Civil los daños y x cosas no a toda la banda entonces después se da un conflicto por eso no porque por ejemplo Pedro es uno de los que es, cuando llega Protección Civil pues, se pone ahí a discutir con ellos ¿no? sobre el caso y qué onda con los daños y todo eso y para eso está el presidente Entonces, casos como esos se dan mucho, igual cuando fue el incendio del carro, pues a nosotros pues nos iba a afectar, no, no importa, ¿no? se incendió el carro acá atrás, pues vivimos ahí, ¿no? entonces igual se da unos roces ahí con el presidente eh, sobre esa situación, ¿no? de que él viene y quiere llevarse el carro y quiere justificar más bien este, el incendio ¿no? como un este, acto vandálico o X cosa. entonces dan todas estas situaciones antes de aquel evento ¿no? igual bueno pues se dio la marcha de la visita a Ricardo Flores Magón creo que en 2010 Ajá, en, me parece que en noviembre en la que igual participamos ¿no? entonces como que ahorita ha habido mucho eso de poner los ojos sobre los actores ¿no? políticos desde 2010 y sobre los compas que más participan en las reuniones sobre es cosa. y yo creo que se ve mucho porque, bueno, ustedes al rato igual ya hay chance de que lo platiquen con más compas de la asamblea en qué ha habido eso, ¿no? en cada barrio hay güeyes así que son los que están diciendo, ¿sabes qué? aquel güey es el que va siempre a las reuniones o esos güeyes son los que están muy clavados ¿no? entonces en ese sentido sí, pues realmente todos estamos en este proceso ¿no? y a lo mejor a veces ha sido por el miedo en decir, no, pues sí realmente sí estoy en esa onda, ¿no? por las represalias que ha habido, no y por ejemplo se ha utilizado mucho a la fuerza estatal y a la fuerza municipal, no, en decir sabes qué, pues si ustedes se clavan mucho igual y al rato los vamos a sacar de su casa o ese rollo, ¿no? se ha dado esas situaciones en los barrios ¿no? de marcar mucho a la gente que está participando activamente y así de decirle, sabes qué, pues si sigues ahí pues igual y te quitamos tu programa o x cosa, ¿no? entonces este más que nada eso es como recopilar todo no a lo mejor este nosotros también bueno se ha subido información al internet y todo ustedes algunas cosas las conocerán ¿no? pero este ya lo demás pues está aquí en la comunidad no hay muchas personas que pues no han dado en sí su testimonio ¿no? sobre los excesos que le han ocurrido hay por ejemplo una pareja que apenas hace como un mes los policías fueron a su casa lo sacaron la señora trató de impedir que se llevaran a su esposo y le pusieron unos chicharrazos, no, le pusieron tortas y ahí me la dejaron. Entonces la gente como que ellos como que dicen no pues es que si lo denunciamos igual llegan otro día y nos hacen otras cosas peores, ¿no? entonces así como que la gente se ha reservado, se dice, no, pues, mejor me aguanto, no, igual en el caso de que hubo apenas de unos compas que se pelearon por bueno cuestión personal. Eh, fueron a traer a otros compas que igual Estaban ahí pues porque habían participado en una siembra creo Y ahí fue que se agarraron Pero fue en la casa del de, de señor que En donde sembraron Entonces a él lo fueron a traer Para también preguntarle qué onda no Pero pues no lo fueron a traer a la buena Le metieron una santa madriza Que lo dejaron casi una semana así Sin, sin poder moverse ¿no? Y el señor pues no dice nada Pues contame Pues porque dicen, no, pues si digo algo y los demás, no, y acá y acá es meterme en pedos con el presidente, ¿no? y al rato va a querer, pues se la va a agarrar contra mí, ¿no? entonces la situación ha sido siempre eso y la estatal, pues ha servido mucho para esos casos, ¿no? Eh, deslindarse, deslindar esos, esas situaciones siempre ha llegado en el momento en el que ya pasan las cosas, por ejemplo en el incendio curiosamente ellos llegaron media hora que ya se había apagado el incendio, ¿no? Y así de no sabemos nada Pues venimos a ver qué onda ¿no? Igual cuando golpearon a la banda Igual como en 20 minutos después Ahí estaban esas güeyes ya O sea dices pues no mames Si este mínimo de puente para acá te haces un buen rato O sea esos güeyes pues igual Y sabían qué pedo ¿no? Entonces siempre ha sido así la situación Y también con la policía de otros municipios Por ejemplo en Huautla Pues se llevan Tienen buena relación pues Y ellos pues a veces han pedido que los refuerce la policía de Waukly, a ellos. Ajá. Luego la situación de la aportación de arma, igual ellos, este, pues de repente hubo unos meses en que anduvieron con escopetas, ¿no? los policías en la noche. Inclusive hay fotos del desfile del 16, donde un poli este, va así resguardando al presidente con un rifle, ¿no? un 16. Luego cuando llegaron allá a borrar... este pues los carteles que se han puesto igual y que armas y así a plena luz pues, cuando aquí todavía no existe pues el permiso para la aportación ¿no? en Huautla pues ya, ya existe pero aquí no y entonces ellos se dan esos lujos no entonces dices pues, o sea a la luz del día ellos andan con sus armas y están acusando aquí a la de portación de armas de fuego sin permiso ¿no? y este pues esa ha sido la situación y ya este hay unas imágenes cuál para que ustedes la la que es no, ¿no? no porque portar no, porque solamente ahorita, bueno, antes la policía era la comunitaria, ¿no? la de chicote y eso, pero debido a los cambios administrativos ahorita ya pueden portar uniformes y eso, pero no pueden portar armas, solo más que su gas, su tolete Y eso Ajá. porque para empezar no tienen ellos una formación este pues para eso no o sea son gente contratada de aquí del pueblo que pues este güey arriba al poder y dice sabes que pues tengo chamba de policía ¿no? no te quieres clavar y pues así es como los coptó o sea son gente de aquí pues que no tienen esa formación entonces este por ejemplo cuando sucedió lo de Pedro había un comandante que era de Huautla lo trajeron de Huauta, entonces ahí lo pusieron como comandante y este comandante se va a raíz de ese problema ya después este hubo un contacto ¿eh? ah, creo que sí y ya de ahí hubo un contacto con él en donde nos dice, ¿saben qué? pues en realidad estos compas tienen una policía política ¿por qué? porque a mí nunca me dejaron hacer mi chamba o sea, nunca respeta al presidente los términos de nosotros Siempre, ¿sabes que Te ordeno que vayas acá, te ordeno que madrena a este güey. si agarran a estos güeyes, me los primero, me los meten al bote y ahí me los dejan. ¿no? O sea, siempre las órdenes han sido así. Y se ve claro porque desde ese entonces ha habido mucho robo aquí en la población. Entonces estos güeyes se han querido siempre justificar con eso de que, ¿saben qué? Pues... Es que la otra parte que no quiere resolver conflictos son los que se dedican a ese rollo, ¿no?, del vandalismo y cosas. Entonces ha habido muchos robos en los barrios o así en que ha habido robos, entonces dices, la policía, entonces, ¿dónde anda?, ¿no? O, por ejemplo, está el pedo de la basura, en que antes los policías recolectaban la basura, se ponían cestos en las calles, recolectaban la basura ellos, y ahorita no se da esa situación, ¿no? Entonces estos cuates nada más, pues en sí están resguardando ahorita el palacio ¿eh? pues, y al Presidente Municipal. Les digo, el, aquel copa que se fue de la policía después nos dijo, no saben qué es, que estos güeyes tienen una policía política. Y este, aquel o los polis que no quieran cumplir las órdenes, pues nada más les, les sacan de su servicio. Y entonces, este, así está la situación. Eh, hubo un caso también que tuvieron estos mismos policías en Huautla eh, fueron a chupar y acá y terminaron este, chocando con una patrulla de la poli de Huautla entonces llevaban armas ellos, llevaban creo que una pistola y un rifle ¿no? los detuvieron un día creo y al otro día los sacaron pero pues, sin, sin ningún cargo pues, o sea, nada más pagaron una multa y salieron Cuando que los encontraron con armas de fuego ¿no? Y sin permisos Fueron a chocar la, su camión este Que según es una patrulla Lo fueron a chocar En Huautla de Jiménez Entonces todas esas cosas han quedado así como que Así tapadas ¿no? Por la misma situación Que ellos tienen una relación Política Con los de, de si subí ahora En la fiesta llegaron otras patrullas Que no eran de acá pues, o sea, Para estar resguardando el espacio Y pues hay unas imágenes más que nada sobre los eventos que ha habido pues, pues no sé, ve igual un poco que se les ha llamado los policías y no Ah, bueno, en la resolución que iban a dar eh, o en la apelación se les estuvo man, les estuvieron mandando notificaciones, según, ¿eh? para que se presentaran, porque solo los policías son los que firman de la entrega, pues De haber llevado a Pedro Hasta eso el síndico este Se lava las manos él, él no firma de entregado al reo pues Cuando él también participó En la llevada del reo ¿no? Entonces hacen firmar a los policías Y después dicen saben qué este Pues es que estos policías Ya no están aquí fungiendo Como este, la seguridad Y pues ya no sabemos dónde andan ¿no? Pero mándenos los oficios Y nosotros de la presidencia Se los giramos a sus casas a sus familias ¿no? y así le dieron la vuelta y, y cuando siguen estando esos mismos policías ¿no? y ellos participaron otra vez en, el, en la emboscada del 20 o sea son los mismos porque pues también ya son un grupo muy identificado ¿no? como así 40 personas que son los que están ahí siempre moviéndose de desmadre ¿no? en <coughs> la... El audio de la entrevista que hicieron al excomandante, digo, a de No sé no si tengan el audio, pero más bien es una referencia, pues, porque él también igual quería la discreción. Porque igual está inmiscuido, pues, en los cargos. Y eh, a raíz del 20 también se salieron muchos... como cuatro elementos se fueron que no eran de aquí entonces nada más este, esperaron es uno, una semana más y se retiraron pues a raíz de los del 20 entonces ya de ahí como que mermó su fuerza de los policías, mermó el número ya ahorita contrataron a otros que habían estado a principios con ellos como en 2010 los volvieron a recontratar pero son personas de aquí de la comunidad pues y de algunos barrios ¿Tienes idea de cuánto le Este, 2000 creo, a la quincena. Sí, más sin embargo, este, por ejemplo, en el programa de vivienda de las que dieron, casi todos ellos fueron beneficiarios con, con una vivienda, que era la policía. Entonces se ve, pues, que hay de antemano algo antes de, ¿no? Como un premio, ¿no? Entonces también se dice que cuando fue la emboscada del 20 hubo pues dinero de por medio, ¿no? De vamos y va a ver esto. ¿no? ¿Cómo justifican el pago a los policías? Sí. O sea, ¿antes no se les daba dinero? ¿no? Ah, antes no se les daba, pero era un... Sí, un tequio, pero de todos modos el síndico tenía que darle así como una... Este, Cuota para lo que se pudiera utilizar, ¿no? pilas, lámpara, X cosas, no, O sea, había un recurso. Ya ahorita lo justifican pues, con una, este, ¿cómo se le llama? Con un registro, ¿no? Así de contrato a policía y esto. Y por ejemplo, ellos en cada eh, situación que ha habido han cambiado al comandante. O sea, es su estrategia también de ellos. Entonces dicen, ¿sabes qué? Pues en sus recursos de pruebas presentan, ¿sabes qué? Este, pues ya no está trabajando aquí. Aquí tengo mi este, inventario de salarios Y pues ya no lo tengo aquí Ya no lo pueden encontrar acá no O sea, búsquenlo a ver dónde Para que se presente a declarar O X cosa ¿no? Entonces ha sido la estrategia hasta ahorita En las veces que han golpeado los compas Siempre ha habido eso de que no Ya cambiaron al comandante ¿no? Y este, cuando es el comandante El que siempre ha rendido el informe Por ejemplo en las ¿Cómo se llama? Demandas de derechos humanos, siempre el comandante ha rendido ese informe, ¿no? Pues de que los agarré infragante y haciendo estas cosas, y la verdad. Pero ya a la hora de presentarse a las diligencias, pues ya no existe ese comandante, ¿no? Porque ya se salió de trabajar de ahí. ¿No? Pues hay un informe aquí que tiene Miguel. Ajá, ahorita lo... Ah, entonces, aquí, por ejemplo, hay un informe de expedientes, no sé de cuándo sea. Entonces, a ver, el día 20 de agosto del 2012, el secretario del juzgado mixto de primera instancia del Distrito Judicial de San Juan Bautista, Cuicatlán, en auxilio de la Justicia Federal, Dictó auto de formal prisión en contra de Pedro Peralta Carrillo en el proceso penal número 152-2012, gratis 152, diagonal 2012, al considerarlo como probable responsable del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional. En contra de dicho auto se interpuso el recurso de apelación que fue estudiado por el primer tribunal unitario del décimo tercer circuito con residencia en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca bajo el toca penal número 579 diagonal 2012 en el cual se dictó resolución el día 7 de enero del 2013 revocando el auto de formal prisión apelado y ordenó que se repusiera el procedimiento a partir de la declaración preparatoria del inculpado al considerar que no se le había respetado su derecho de adecuada defensa y ordenó que se le tomara de nueva cuenta su declaración preparatoria asistido por el defensor que conociera su lengua y cultura mazateca al considerar que era preso de la etnia mazateca debido a lo anterior con fecha 10 de enero en curso y en cumplimiento a la resolución de apelación El inculpado, Pedro Peralta Carrillo, rindió su declaración preparatoria en la que negó los hechos que se le imputa y dentro del término constitucional desahogaron pruebas testimoniales a su favor. Sin embargo, con fecha 13 de enero del año en curso, el juez mixto de primera instancia de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, dictó resolución en el auxilio de la justicia federal, en la que nuevamente dictó auto de autodeformar prisión Al considerar que se le encuentran acreditados los elementos constitutivos del cuerpo del delito Deportación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional Y que se encuentra acreditada la probable responsabilidad de Pedro Peralta Carrillo en la comisión de dicho delito ilícito Hecho lo anterior... Eh, él devolvió el expediente al juez federal octavo del distrito con residencia en la ciudad de Oaxaca para que se continúe con el proceso hasta que se dicte la sentencia definitiva por tratarse de un delito de carácter federal. Debido a que el arma de fuego cuya aportación se, le, se imputa al inculpado es considerada como de uso exclusivo del Ejército, Armado y Fuerzas Aéreas Nacionales previsto y sancionado por el artículo 83, fracción 3, en relación con el, inciso, el 11 Inciso E de la Ley Federal de Armas de fuego y Explosivos, el inculpado, el inculpado no tiene derecho a gozar del beneficio de libertad provisional bajo caución. El delito que se le imputa tiene una penalidad mínima de cuatro años de prisión y máxima de 15 años de prisión y multa de 100 a 500 días de salario mínimo. Cuando se trata de personas no reincidentes, Normal mes, normalmente los jueces imponen la pena mínima que en este caso sería de cuatro años de prisión y tienen derecho al beneficio de sustituir la pena de prisión por trabajos en favor de la comunidad o tratamiento en mi libertad que implicaría recluirse los fines de semana y estar libre los restantes días de la semana o bien recluirse entre semanas y estar libre los sábados y domingos También se tendría derecho al beneficio de condena condicional que implicaría la suspensión de la ejecución de la pena mediante el otorgamiento de una garantía, fianza. Recibir en determinado lugar del que no podrá ausentarse sin permiso, desempeñar profesión, arte, oficio u ocupación lícitos, abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y reparar el daño cuando proceda. Ya se presentaron las cartas de buena conducta que se nos proporcionaron y únicamente esperaremos a que se cierre el proceso. Ya, en cuanto al amparo que se interpuso para Jaime Betanzos Fuentes, Miguel Peralta Betanzos, Ausencio Betanzos Cortés, Gilberto Betanzos Quiroga, Jorge Azarel Hernández, Miguel Peralta Betanzos, Asiel Betanzos Fernández, Genaro Romero Gómez, Florencio Miramón Carrera, Félix Betanz Fuentes y Jaime Jacob Betanzo Cepeda, en este se está estudiando ante el juez tercero del distrito en el estado bajo el número 1461 diagonal 2012, el juez de Huautla rindió su informe manifestando que sí existía orden de aprehensión. sin embargo, por el juez de distrito ordenó que se le notificara también a las personas que denuncian, así como a los testigos, lo que hasta el momento no se hizo. el juez ordenó que se notificara a la gente del Ministerio Público de Huautla para que hiciera valer sus derechos, por lo que el amparo se encuentra pendiente de que el juez de distrito dicte resolución entonces me parece que ya dictó una resolución el, el juez de distrito, esa la tiene Miguel creo, pero parece que también no les están otorgando el derecho a, a ¿cómo se llama?, al amparo a ellos solamente se lo otorgaron a dos a dos compas que metieron este pruebas de que no estuvieron en ese en esa situación, ¿no? pero más sin embargo es los dos compas que por, es que es Jacot y ausencia y En la demanda aparecen como que están implicados directamente, ¿no? Por ejemplo, Jacot aparece como que él ocasionó los daños a la camioneta por robo de un estéreo, la batería y todo eso. ¿no? Entonces presentó sus pruebas de que no estuvo y la juez dijo saben que pues sí él tiene derecho a, a este, ¿cómo se llama? al amparo y el otro compa igual. Y, bueno. y entonces a los que no les ha dado derecho a ampararse son los otros pues, compas. Y eso, bueno, y los delitos que ellos pone es el de bueno Jaime y a Miguel, es el de lesiones, ¿no? Que es el único que usaban pues, a tu papá y a tu papá ya le dieron la libertad por, por eso. Sí, a ellos nada más los acusan por eso, por lo de lesiones y este, como se llama, daños a la propiedad. Por ejemplo, lo del arma de cómo lo apuntaba, este cómo lo golpeó. Y este, por ejemplo, el arma, bueno, el expediente de Ghost, este bueno, cuando se llevan a Pedro de aquí, lo trasladan a Teotitlán. En Teotitlán lo ponen a disposición Y ahí le arman todo ¿no? Entonces a, a Teotitlán baja El perito El forense, baja el, un perito Médico Y después va, viene acá un perito este, ¿Cómo le dices? El que hace Ve el espacio y todo ese rollo ¿no? Entonces este, El forense Rinde su informe ¿no? De balística y todo pero no hay un informe completo donde le hayan hecho la prueba dactilar y ese rollo porque mencionan que el arma lleva un cartucho adentro ¿no? y que él llevaba otros dos cartuchos en su este cómo se llama en su bolsillo envueltas en un papel entonces este en la demanda se menciona que lo estaba apuntando al este chavo y que a la vez le estaba golpeando con un machete ¿no? entonces tú dices sabes qué Pues... O sea por fin o le daba los machetazos o lo apuntaba con el arma. ¿no? Y este también no existe pues lo hicieron tan rápido que el arma la pusieron luego luego a disposición de un este como se llama un campo militar, bajo resguardo ahí la tienen, y nunca la quisieron nuevamente volver a presentar ¿no? para hacer la prueba dactilar sobre pues el cartucho ¿no? que estaba insertado supuestamente. O también en la... ¿cómo se llama? En el gatillo y todo lo demás, ¿no? Nunca hubo esa prueba, solamente el forense dictó su informe sobre el arma, sobre las medidas, sobre el calibre. Inclusive dicen que, pues, <ríe> creo que el arma neitronaba, o sea, era un arma pie, que simplemente por el tamaño del... ¿cómo se llama Del tubo, eh, es por lo que la están catalogando como el uso, el uso exclusivo del ejército, ¿no? hay y este hay unas fotos donde aparece el arma aparte de las que le tomó el perito ya en Teotitlán donde aparece el arma y este pero esas fotos aparecen en la casa de un hermano del presidente municipal ¿no? haz de cuenta que la sacaron antes de haberse la puesto a él ¿no? entonces están esas fotos con el piso de, que es de la casa del hermano del presidente ¿no? existen esas fotos con el arma entonces pero ellos ya nada más presentan en Teotitlán porque dice Pedro que se acuerda que lo bajaron antes de llevarlo al, ahí al MP lo bajaron y él recuerda que lo pusieron contra la pared y que alguien puso el arma ahí ¿no? para tomar las fotos entonces desde acá nunca hubo fotos eh, que lo agarraran en, ahora sí en el delito no o sea nunca hubo un levantamiento así de que llegar a alguna autoridad y lo agarraron impregnante con el arma le tomaron fotos sino hasta allá en el ministerio público dice es que lo pegaron en, antes de llegar ahí en una pared y ya le pusieron el arma para sacar las fotos de donde evidenciaban que llevaba el arma pero existen las otras fotos donde aparece el arma en casa de un hermano de, del presidente y este y este Eh, por eso En el Ahorita estaría bien que leyéramos pues La demanda para que ustedes más o menos También se dieran idea de cómo está el, Configurada más que nada ¿no? Y de la De que hay cosas Que no, no tienen mucha consistencia Pues eso pues también No tiene mucho peso mas, Sin embargo ellos Armaron todo Los informes del perito médico, el perito forense, todo eso es lo que a ellos como que les ha servido para avalar que sí, sí existió el delito, ¿no?